Y lo vamos a hacer, Fernando Rueda, hablando de un periodista que denunció el espionaje masivo al que estaba sometiendo una agencia de inteligencia a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo. Sí, eh, Glenn Greenwald es un periodista nacido en Estados Unidos, que en junio de 2013 era columnista del periódico inglés The Guardian. Edward Snowden se puso en esa fecha en contacto con él para pasarle lo que se convirtió en una de las filtraciones de informaciones más sorprendentes de la historia. Demostraba que Estados Unidos llevaba a cabo desde hacía tiempo un espionaje masivo sobre los ciudadanos de todo el mundo. Greenwald adquirió una notoriedad pública por ser el intermediario entre un agente de la NSA y la FIA, Snowden, y la opinión pública. Entrañaba una valentía excepcional... La que tienen los periodistas que son conscientes de que van a intervenir en una guerra en las que le van a llover los tiros de todas partes y están dispuestos a recibirlos. Desvelar información a veces tiene estas consecuencias. Parece que el periodista no aprendió la lección, lo digo con sarcasmo. Hace unos meses comentaba en este mismo espacio de la Rosa de los Vientos que en Greenwald estaba detrás de otra filtración, esta vez en Brasil, que estaba conmocionando las estructuras políticas. El diario digital de Intercept Brasil filtró durante el pasado año montones de conversaciones particulares que pusieron en tela de juicio la imparcialidad de los fiscales que instruyeron el caso de corrupción por el que fue a la cárcel el expresidente Lula da Silva. Aportaron muchos datos que dejaban en evidencia que el proceso había sido una cacería contra el político. Ahora, los implicados en esas manipulaciones, los fiscales, han pasado al ataque. El pasado martes denunciaron al periodista por una supuesta colaboración con los hackers que entraron en los teléfonos móviles de los acusadores, incluidos el juez del caso, ahora ministro de justicia de quién del presidente Bolsonaro. La acusación es de asociarse con una organización criminal y de interceptación telefónica. En esta ocasión, la caza del mensajero demuestra con claridad las anchas de venganza porque los fiscales han actuado al margen de las órdenes de los jueces que investigan el caso contra los hackers. Antes de abrir la investigación, el Tribunal Supremo Federal estableció que la policía ...se centrase exclusivamente... ...en los piratas informáticos... ...que habían entrado en los móviles... ...y no en Greenwald y el diario digital... ...amparándose en la necesidad de defender... ...la libertad de prensa. El contraataque del gobierno Bolsonaro... ...se basa en una desobediencia patente... ...al máximo tribunal... ...y a la policía del Estado... ...con un deseo de intimidar al periodista... ...y hacerle pagar el atrevimiento... ...de poner en tela de juicio las maniobras para acabar con un político tranquilo compañero Greenwald la historia del periodismo está llena desde hace siglos de políticos corruptos que la han tomado contra nosotros intentando callarnos o evitar que usemos nuestros lápices para denunciar ante la opinión pública sus manipulaciones nunca lo han conseguido ni siquiera cuando han utilizado las pistolas Uno de nuestros oyentes, Iván Martínez, eh, nos manda por Twitter con María Rosa Vientos una noticia que también ha salido en las últimas horas de Fernando, que dice que Estados Unidos está amenazando a España con dejar de compartir... ...información de inteligencia si España se abre a una empresa china que es el líder en el 5G. ¿Es esto cierto? ¿Está pasando eso? Sí, sí, claro. Sí. Está con el Huawei, ¿no? Eh, esto es un tema que tratamos en la en la rosa de por qué Estados Unidos eh, quería frenar todo el tema de del de 5G y tal y eh, bueno eh, explicamos ahí algo importante ¿no? que yo creo que todo el mundo sabe pero lo, se, se dice en unas pocas palabras este es un tema comercial mm -hmm. igual que cuando Estados de... Unidos y China luchan por ser los líderes, los líderes mundiales 5G. Claro, y claro. seguramente sabiendo eso nos explicamos muchas cosas que ocurren en el mundo, ah, claro. nos explicamos la suspensión de algún congreso y nos explicamos el por qué existe tanto miedo a una cosa que se llama el coronavirus. Sí. Seguramente lo sabemos. ¿eh? Sí, lo, lo, lo único que pasa es que a mí no me cabe duda de que si China puede con la tecnología del 5G no se espiará. Claro, Lo que mismo que haría Estados Unidos si al final tenemos la tecnología eh, procedente de, de Estados Unidos. Es decir, de, pensar que no nos va a, a intentar espiar eh, cualquiera que nos la dé, vamos. Vamos, que ahí. nadie se libra, da igual Como que, va, es que Estados Unidos prefieren espiar ellos. Fernando Roda, muchas gracias. Un abrazo.